dejó de ser obligatorio el uso de barbijo en el transporte público. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte dio por finalizada la vigencia de los protocolos del Plan de Emergencia COVID-19 para el transporte automotor y ferroviario, luego que el Ministerio de Salud declaró la no obligatoriedad del uso de barbijo en toda la Argentina. La norma establece el carácter no obligatorio del uso del barbijo, ya que a partir del avance de las coberturas de vacunación se ha logrado disminuir de manera considerable la incidencia de enfermedad grave y la mortalidad por COVID-19. Los estatales bonaerenses adhieren al paro de arte Nacional y también marchan. El Consejo Directivo Provincial de Ate decidió adherir al paro nacional para el próximo 27 de septiembre para reclamar por la reapertura de paritarias, aumento salarial de emergencia y estabilidad laboral con pase a planta permanente para la totalidad de los trabajadores. Radio Estación Sur habló con el dirigente provincial, Oscar Dizassi. Cada vez que el gobierno provincial y los gremios mostramos la voluntad de avanzar sobre alinear salarios por encima de la inflación, eh, los precios terminan devorándose el aumento salarial y por, por el paro nacional, y por eso hago énfasis en el paro nacional, tienen que ver con cosas que tiene que hacer el gobierno nacional, uh -huh. que no corresponden a las provincias porque no tienen facultades, pero que aumentarse, eh, restarían el, el salario. Ejemplo, el control efectivo de precios. Un servicio que informa Más cerca. más cerca. Edelapa anunció interrupciones en el servicio. La empresa distribuidora de energía eléctrica llevará adelante una serie de trabajos en las localidades de San Carlos, Ensenada y Babio, en el marco de su plan de obras y mantenimiento. Anunciaron que los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras. Las zonas afectadas en Ensenada serán Avenida Bozinga, a Ortiz de Rosas y de Jerez a Garay, mientras que en San Carlos serán la zona de 137, 141 y de 520 y de 522. En la localidad de Babio serán las zonas de San Pablo, Castelli y Adyacencias. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 8 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión.